Alberto Ururgo nos dice por ahí que podemos salir al aire. ¿Cómo le va? A todos les decimos muy, pero muy buenos mediodías Estamos en hora libre, estamos en el aire de AM1110 como todas las semanas. Para aquellos que nos quieran escuchar por internet, por ahí estaba recibiendo un mensaje antes, casi me quede un mato. ¿Cómo les va? Eh, esto es www.radiodelaciudad.gov.ar Ahí ustedes nos pueden escuchar vía web, o si no, en la semana, en el mes más o menos, en www.radiorec.com.ar, ahí estarán todos los trabajos, los programas, las fotos, eh, los textos, y un, unas cuantas cosas realizadas por los chicos, y por algunos no tan chicos, y por algunos muy pequeños, porque no era libre, y en la red de Escuela de Comunicación trabajamos con todos los ciclos de, de la escuela. Así que, bueno, dándoles las bienvenidas a los chicos ahora. ...han vuelto y nos vino a hacer el aguante... ...así que les voy a decir que por favor me digan... ...nombre, edad, eh, colegio... Al, ...del cual egresaron la gran mayoría... ...o que están egresando... ...espero, ¿todos egresaron ya? Sí. Ponele. <risa> <risa> sí. Bien. Eh, y bueno, me dicen... Eh, ...sus nombres y le cuenta de la gente. Eh, bueno, yo soy Daniela Orovitz... Eh, ...soy egresada del colegio Julio Cortázar... Eh, ...tengo 18 años... Mi DNI es... No, mentira. No, creo que eso es todo. Bien, eh, ¿Colegio, turno mañana, tarde? Turno mañana. ¿Y a qué te vas a dedicar? Eh, y me interesa el cine a mí. Bien. Hice ya los exámenes de ingreso de la NERC. Tengo que ver si puedo pasar el coloquio y después ver si entro. Pero bueno, si no se puede, ya estoy anotada en la uva por las dudas. ¿Para hacer...? Para hacer diseño de imagen y sonido. Bien. Yo lo mismo que ella. No, mentira. Eh, yo soy Leandro Banegas claro. Igual wow. Igual, todo igual no, Yo soy Leandro Banegas eh, Egresado del Tomás Espora Del Nacional 13 eh, ¿Cómo era después? Tenía que seguir diciendo que era estudiaba la... ¿Dos <risas> Ah, la edad, 15 Recién cumplidos Bien. Eh, No, te tengo querés? 19 ¿Y hace cuánto estudiaba? ¿Hace dos años? Más o menos Y todavía no me pueden sacar acá No, te, no, no tenemos ninguna intención de esa conversación. Ah, bueno. Mejor, mejor. Son de los grandes colaboradores que tenemos aquí en producción. Por ahorita. favor, por favor, tampoco, por favor. Gracias, Siempre agradecidos a ustedes. ¿Y qué vamos a seguir haciendo de la vida? Eh, radio, radio. Hay que estar pensando hacer radio. Va, estoy pensando en radio. O sea, ¿nos sé si escribimos eh, algo? Estudiar lo mismo que estudia ella, o sea, comunicación social, en la Universidad de La Matanza acaba de dirigir su mirada hacia un lugar que no vemos porque es radio. Claro, exactamente. Cuento, así como espacio temporalmente Lo que pasa que que la otra vez estaban, el año pasado estaban en las cámaras, entonces vos, vos más o menos miraba y claro, sabía a quién le hablaba, la radio, la gente no nos ve por eso, esa que, hay que, hay, yo soy le... lindo, que yo tampoco sé eso. A ver, ¿quién está aquí? Cuéntame. Buenas tardes, Luciana Mucha... ¿Dónde estás estudiando, che? En la Matanza. ¿Ya hiciste el ingreso, el primer año Sí, ya empecé segundo, ya. ya. Sí. Bien. ¿Vos sos profesor, no, de la potencia? Eh, sí, también. <risa> Entre de, otras cosas. ¿De qué carrera? No importa. <risa> <risa> Relaciones públicas. Ah. Bueno, mi nombre es Agustín Gulma. Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, estuve el año pasado, soy egresado, por fin, del colegio Julio Cortázar, turno tarde, número de quil eh, no Bueno, voy a estudiar periodismo en general, ya con esa descripción que me enteré que ahora era realidad, que se llama periodismo general la carrera. Claro. Eh, así que bueno, arranco ahora. Eh, tiene que ver a, a, eh, con eso de que aparecieron las especializaciones desde el comienzo entonces el periodismo deportivo periodismo de espectáculo es que ¿no? uno cuando estás estudiando decís yo voy a hacer periodismo deportivo y cuando te dicen no pero para ser periodismo deportivo tenés que hacer periodismo periodismo te querés matar decís no y ahora que hay en Radio T así que está Deporte y eso decís bueno pero son tercerizados no son facultad ni universidad uh -huh. son privados privados ahora bueno. sí buenos días soy Luciana eh, tengo 18 años egresada del colegio María claudio Falcone que viene de Tres veces a este programa, así que tengo el orgullo de participar aquí, de nuevo, y voy a estudiar Deportea, Perismo Deportivo, en deporte justamente. Bien, ella las presenta... 600, si no les... Otra sí. vez, por favor, así lo anoto. 53714600. Ahí pueden llamar, hablar... Por ahí en Twitter, los seguidores del Face de Cristian F. Gauna eh, se van enterando. Que son millones. No, son, no millones. son millones. Eh, las repeticiones de diferentes redes son las que hacen que son millones. <risa> <risa> los exalumnos que también son muchos. Eh, bueno, la idea era, eh, primero que vengan, eh, que no me dejen solo y que por otra parte cuenten cómo fue la experiencia ¿no? de empezar a descubrir casi todos ustedes se van a dedicar a algo que tiene que ver con los medios con la producción de medios eh, y cómo es que surge esa intención de cuando termine el secundario me voy a dedicar a, o a hacer radio o a escribir o a hacer algo de, de periodismo de qué modo es que surge esa gana de dedicarse a los medios cómo es esa cosa de que alguien se le ocurre voy a estudiar cine ¿Cómo sale la idea de, bueno, yo a, me parece de comunicación sociales para mí? Eh, no son carreras de los más habituales y en ustedes está como muy definido, digamos, que ya es ese el camino. Les pregunto a ustedes, ¿cómo es que surge eso? Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, ya hace un par de años que por estar un día aburrida con la computadora descubrí los editores de video eh, y fue así por casualidad. Me puse a editar, fui mejorando todo y lo tomé como un hobby, digamos, Y bueno, más adelante la escuela me dio la oportunidad de, de hacer talleres audiovisuales, de participar de esta experiencia de radio, justamente, y todo esto fue, digamos, lo que me fue llevando. O sea, que parte de los talleres que en la escuela se produjeron... O sea, claro, lo... me iba metiendo, iba dándome interés, todo, es como, es por acá por donde quiero ir, después terminé de definirme. Bien. Y ahora el deseo es hacer cine. Exactamente, montaje. Aparte más de que eres montaje, o sea, ya claro. ya tenés ese rol como decidido bien. Los demás. ¿Estudió? Bueno, yo voy a estudiar periodismo general y creo que me surgió, pero no, periodismo general. Claro, sí, general. Sí, sí. Porque ya estudié periodismo deportivo, claro. entonces yo estudio periodismo general, así. Pero no es en dos niveles. Claro. Voy a estudiar periodismo general. general. Claro. No fue del periodismo general. Eh Y creo que me surgió después de hacer un taller en la primaria, en quinto sexto grado, en el que hicimos un programa de radio abierta. Y bueno, descubrí que eso era lo mío. Y la verdad, bueno, desde ese momento... Eh, bueno, el año pasado en realidad eh, comencé varios proyectos de radio, entre otros eh, venir y participar del taller eh, de, de Hora Libre. Pero también hice proyectos propios, producciones propias, eh, producción periodística de otro programa, conducción de otro programa, o sea que, qué sé yo, es lo que me apasiona, me gusta mucho escribir también, con lo cual, bueno, también escribo, así que creo que es, es eso lo que me pasa, me, me apasiona, es, es eso. Y con respecto a lo que decías de que son carreras que quizás no son tan habituales, me parece que sí, últimamente vienen siendo eh, bastante habituales y... Bueno, hay colegios que ya desde, desde los comienzos se, se especializan en medios y hacen talleres y, y después, cuando ya estás en cuarto o quinto año, muchos chicos deciden estudiar cosas que están orientadas a los medios de comunicación. Hay algo que, que tiene que ver con la tradición. La verdad es que tradicionalmente Eh, uno cuando hablaba de estudiar en el ámbito superior siempre pensaba en carreras que eran como muy duras ¿sí? que la usaba. medicina, la abogacía exactamente la eh, y en líneas generales cuando uno aparecía en la década del 90 y le decía a su madre o a su padre mira yo voy a ser como el caso social la pregunta subsiguiente era ¿y eso para qué sirve? Sí. Sí, voy a ser periodista este va a salir a sacar fotos mandar con un chalequito verde ¿eh? y nadie va a saber bien de qué trabaja y va a venir a comer a casa siempre porque no va a tener qué comer claro. esa era medio la, la visión que se tenía eso lo podemos seguir haciendo ¿no? claro. <risa> es, es una buena, buena idea, idea. es buena una idea. buena idea no ahí es donde digo, hay algo que es real ha cambiado también el sistema digamos. la gente hoy se mueve por un sistema donde los medios intervienen mucho en la vida cotidiana se masificó, ¿no? creo que la masificación de los medios produjo que hoy mucha gente se decía por periodismo. Claro. Pero no eso es lo que veo yo en la, o en la facultad cuando estoy ahí, eso eh, todos piensan que al terminar van a estar en la radio, en la tele y todo. Claro, y, es y un, no es eso. eso es un laburo realmente que, a ver... Es. Hay que remarla. Claro, hay que remarla mucho. Pero no sé si, no sé sí, si igual todos... que ver, a ver, si sí. que uno, uno quiere dedicarse a la tarea porque le, lo apasiona o si lo que quiere es ser famoso. Son cosas como... Exactamente. Árboles, ¿eh? Uno puede ser perfectamente un excelente periodista o un muy buen comunicador social y no necesariamente tener relevancia internacional y que todo el mundo lo pone porque la verdad es Pero acá estamos todos acostumbrados, en Argentina, hasta a ser eh, famoso O sea, si no sos famoso, no sos nada. Ah, no, no trabajas en la... 105 no son nadie, ya está. Claro. No puedes trabajar en una comunitaria. No, puedes trabajar y... ahí mismo, pero no ser sé el que pone la cara. Claro. Por supuesto. Tenemos, ustedes me van entendiendo, tenemos poco tiempo, tenemos que hacer un pequeño corte y después volvemos con más hora libre. Antes me dicen a qué número hay que llamar. Al 53714C4600. Nosotros estamos en hora libre y a la vuelta de esta pequeña tanda seguimos y me siguen contando cómo nace te esto. Te prometo inicio. que te digo el teléfono para la próxima rale. <risa> Volvemos con música libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. AM 11 10. Radio de la ciudad. Bien de todos. En verano, prevení el golpe de calor. Evita el sol entre las 10 y las 17 horas. Come liviano y toma abundante agua. Permanece en lugares frescos y ventilados. Más información en buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. A mediados de marzo continúan los talleres de tango dictados por los profesores de la escuela de Moragodo. Los interesados en participar pueden consultar sobre las últimas vacantes en los diferentes centros culturales porteños que ofician de sedes. Hora libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. A los oyentes les contamos que estamos en Hora Libre, eh, en AM1110, estamos en www.radiodelacuidad.gov.ar para aquellos que nos quieran escuchar en la web. Y bueno, la gente nos puede llamar por teléfono, le ando. Sí, al 5371-4600. Bien, clarito y con voz altiva. muy bien. Y a ese número es que nos llamó Rodolfo de Villa del Parque, vecino. Eh, ...que dice lo siguiente... ...lástima que no sale la imagen... ...de quienes hacen el programa por internet... ...con información de último momento... Es ...que la computadora está en la playa ahora... ...claro, <risa> cuando, <risa> vuelva, cuando, vuelva, cuando vuelva... ...cuando vuelva <risa> Mariano va, va, va a volver la imagen... ...creo que está en Uruguay... ...creo que está Qué en Uruguay... ...que suerte tiene su computador... <risa> sí, sí, sí. ...pero bueno, seguramente... ...en algún momento retomaremos con la experiencia... Tiene algunos pro y contras por ahí eh, el tema de esa la magia que tiene en la radio. Y me muestra parte Porque del, yo que vengo blanco. así en traje de baño. Claro. No puedes tener no puedes tener las patas sobre la mesa, es, es complicado. Igual no tienes privacidad. Eso no pasa acá. Acá estamos todos de smoking. Aparte me llega, peinados, me llega a ver a mí y ¿sí? yo dije que peso 30 kg. Me <risa> la me asustan. A ver, eh, por ahí ustedes me contaban entonces cómo había nacido esa, esas ganas de hacer algo Eh, en, en el ámbito, digamos, de la comunicación, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué cosas hicieron ustedes de comunicación en la escuela? ¿Me pueden contar? En la escuela, yo iba, como iba al María Claudia Falconer era especializada en comunicación social y teníamos periodismo, eh, diseño y producción de imagen y demás, y demás materias, ¿no? Eh, hicimos muchos trabajos con respecto a, a la imagen, a ediciones de video, El quinto año tuve periodismo y tuve la oportunidad de bueno, de escribir más, de desarrollar mi pasión, que es lo que me gusta hacer, que es escribir, como también es hablar y me parece que hoy el secundario, la escuela pública, la escuela pública te da muchas oportunidades para hacerlo, ¿no? A diferencia de otros tiempos. Sí. y es ahí donde uno empieza como a descubrir que hay un mundo que es posible. Eh, y que por ahí también eh, nos da la posibilidad no solo de imaginar que puede ser divertido hacer radio sino que se puede crecer para otras para poder desarrollar otras cuestiones bueno, otras en el 13 primero la Carlos Mostaza bueno. ¿cómo anda bien? Eh, lo yo, cambia de Facebook ¿lo luego, cambiaste? ¿no? bueno después sí. me tenés que decir de vuelta vale, para eh, en, en el Nacional 13 eh, primero yo soy repetidor de un industrial me pasé ahí y me gustó la carrera de eso de Comunicación Social. En el 13, eh, con Estela Palini, tenés el taller de radio que en cuarto te enseña a, ser, a escribir todo lo de la radio. Empezás a aprender eh, cómo hablar y a practicar en la radio que tenemos arriba en el colegio. Que no tiene, no tiene antena, no, tiene, no sale, pero vos podés practicar y te puedes escuchar. todo con Los primeros miedos están ahí. Y después te manda a FM Class. No sé si todavía estamos en FM Class estamos en FM Class y hacés los programas y cuando estás en, estás en los programas el primer programa estás hola, no querés hablar no yo voy a preguntarle porque tenemos a Ana María que es maestra y vos hiciste algunas experiencias, primero te voy a, quiero que te acerques, saludes y que te podamos escuchar a ver si te escucho bien, te escucho muy muy lejos, así que te voy a pedir que te pongas ahí en la esquina, vamos a hacerte una mudanza acá adentro, pero ese micrófono sí sí sí, sí bien, bien cerquita eh, así la podemos escuchar todos Ana María, primero gracias por venir no, no, porque no, tengo, tengo mis objetivos está muy bien está muy bien eh, contame cómo se trabaja con los chicos eh, pero en otro nivel, que es primario ¿no? cuando uno quiere utilizar o a veces o, o la radio o alguno de estos elementos que tienen que ver con los medios y que para qué sirven eh, trabajarlos ahí en principio pienso que eso es tiene que ver con quién es el coordinador de, de, la, de la actividad, ¿no? O sea, justamente con los objetivos del coordinador. Hoy por hoy, escuchaba lo que decían recién los chicos del tema de verse, del oyente que pide ver, este, hay como una necesidad de, de verse en un cuadro y como protagonista de, de una cuestión visual. Eh, y probablemente mucho de, de la actividad de, de radio en las escuelas Empiece por ese lugar, por verse en un espacio O sea, una cuestión que tiene que ver con... Con redescubrirse Sí eh, Yo personalmente, eh, cuando me propongo trabajos de este tipo Pienso en, en el tema de, del escucharse Estar en, en un proyecto de radio... ...te obliga a ser más responsable de, de lo que estás diciendo... ...a ponerte en un lugar de representante de algo... ...que vos pensás que eso alguien lo va a mirar... ...alguien se va a mirar en ese espejo... ...o se va a escuchar en ese espejo. Yo le cuento algo a los oyentes para que podamos dimensionar... ...incluso cómo pueden servir estas experiencias eh, para todos, ¿no? Eh, la experiencia que yo hice de radio con Ana fue en Tercer Grado uh -huh. ¿sí? y el grupo de Tercer Grado una de las primeras cosas que me acuerdo que Ana no le propuse yo, que iba a hacer radio sino que ella me propuso a mí, fue bueno trabajemos esto de los mundos sonoros y empezamos a ver qué se escucha en el aula, qué se escucha afuera qué sonidos se construyen como para después entrar al en mundo de la radio y empezar a construir paisajes y poder contar historias uh -huh. yo recuerdo que uno de los primeros trabajos fue lograr que el silencio nos hable porque no era un silencio pleno en la escuela había un montón de ruidos si uno salía del patio había otra clase de ruidos eh, y yo recuerdo una, una cuestión así que había en el aula que en un momento hicimos todo silencio y los chicos estaban habituados, yo no, y sale un pajarito de arriba del, del ventilador y uno de los chicos no me acuerdo el nombre del pajarito no me si sería el nombre pero me acuerdo que uno de los chicos dice algo así como, salió podemos prenderlo Entonces, había algo que era como... Habían desarrollado el respeto, incluso donde hacía un día de calor, la verdad es que hacía calor, y la decisión de prender el ventilador también tenía una medida, que era, bueno, mira hay un ruido ahí arriba y ese ruido me indica que hay un pajarito adentro, y la verdad es que si yo prendo le estoy sacudiendo la casa. Entonces, es totalmente prescindible en algún momento, o hay que empe empezar a tener como la responsabilidad con quién convivimos. Yo recuerdo que para mí fue vital esa experiencia, porque para los chicos era evidente que había que evaluar si las cosas son automáticas o las cosas tienen consecuencias. Y la prioridad, o sea, estar sensible a una totalidad y, bueno, y una vez que tenés esa sensibilidad desarrollada, poder establecer mejor cuáles son las prioridades para todos. ¿no? Digo, hay en cosas muy chiquitas que a veces uno aprende, si sí, quizás los chicos no puedan verbalizar esto cuando tengan su edad, pero ahí hubo algo que trabajamos, ...y que empezó a generar como la impronta de lo que está bien... ...lo que está mal, la responsabilidad... ...lo que significa ser un sujeto humano, libre, con derecho... ...pero que eso tiene responsabilidades con los otros... ...parte de los trabajos que analizamos tienen que ver con esto, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, quiero preguntarles a ustedes también... ...si recuerdan alguna experiencia... ...con la radio aparte de esta, los que no hablaron sobre todo tanto... Carlos bueno. Carlos. Qué voz Presento. que tiene, ¿eh? A nosotros nos pasó algo muy raro... Espero que me estén escuchando Javier y Claudio... Que es que nosotros tuvimos nuestro primer programa de radio... El primero... Un viernes... Y al domingo tuvimos que venir para acá... Ahora libre... Sí... Teníamos un... Wiki... Un miedo... Bueno... Yo me yo me tranquilizó de una manera muy rara... Que no sé si vale la pena contarlo o no... Pero bueno... Eh, y lo que nos dejó mucho es... Que vos estás del otro lado... Cuando vos haces una producción cuando vos haces un programa, cuando vos de repente tenés un bache y tenés que bueno tenés que lo que pase, vos estás del otro lado y vos manejás la información. Y vos sos el que dice qué quiere dar y qué no quiere dar. Y es un ejercicio extraño porque vos leés los diarios, ves la tele, ves las revistas y vos decís, ¿pero por qué no hablan de este tema? ¿Por qué no hablan del otro? ¿Y por qué hablan de este tema? Y vos decís, sí, hablan de esto porque esto les interesa a ellos, porque este es el lado al que apuntan y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros éramos tres balones en la mesa, una chica, y nosotros siempre íbamos a terminar el fútbol. Y la mina se queda como diciendo... Ah, claro Nosotros apuntábamos a ese lado, y tal vez si habría más mujeres habrían apuntado para otro lado. Y es como una experiencia que vos decís, wow, a mala responsabilidad. Teníamos un compañero que siempre le decíamos, trae esto, y traía esto y diez cosas más, y decíamos, qué lujo que es trabajar con este pibe. Y es como que vos te pones del otro lado y decís, wow, y empezás a entender y empezás a ver la, la dimensión que tiene importante eso no eh, empieza a surgir a ir a la noción de que uno tiene la posibilidad de elegir siempre lo que dice lo que entrega lo que muestra la temática la agenda que construye por otra parte hay algo que es bien interesante que es esto que, que estás diciendo que es cuando alguien empieza a tener el propio interés eh, en la tarea eh, también empieza a sumar más de lo que se le pide se empieza a comprometer ¿No? Vamos a escuchar un trabajo eh, Por ahí eh, me parece importante Escuchar parte de las tareas realizadas ¿Quieren? Sí, sí, no, no, no, no. Escuchamos un trabajo a ver. Los futboleros no solo somos tipos que hablamos de fútbol Nos involucramos la cultura popular Porque Ahí los intelectuales hicieron un una discriminación con Fontana Rosa, artista menor porque es caricaturista, habla de deporte con humor. La Rosa se ha traducido a todos los idiomas, transmite nuestra identidad. El, nosotros estamos formados de fútbol. yo estoy, Esa filosofía de ir a ganarle a los enemigos de la otra cuadra, proteger al grupo, la amistad, el código de lealtades y todo eso está, está inherente en las historias de fútbol. Y lo que cuentan Fontana Rosa, Dolina, Soriano, son historias de fútbol que tienen que ver con la historia del crecimiento, de la vida. Y después Braseli, el mendocino, escribe un libro bárbaro de fútbol que se llama De fútbol somos, efectivamente, sí, Braseli, uh -huh. somos, estamos hechos de fútbol. Y después eso que te dije de que nosotros no solo hablamos de fútbol porque el fútbol implica esa reuniones ese encuentro esa camaradería esa solidaridad ese sentido de la amistad cuando nosotros contamos el espectáculo las historias por ejemplo hablamos de la vieja de al lado es un texto de sergio ranieri hace muchos años lo escribió y es una vieja que se quedaba con la pelota que se caía en la, en la siesta cuando nosotros jugábamos pinchaba la pelota la tipa esa, esa mujer está en todos los barrios Era un tipo, era una mina, era un tipo... de una... Yo tengo que decir que yo soy un hombre de fútbol. Yo soy un hombre. De... La inconfundible voz de Apo ahí estaba... ¿Cómo fue esa reali esa realización? ¿Quién me cuenta? Bueno, en realidad fue una, una entrevista que hicimos para un programa que hicimos en diciembre eh, que tenía que ver con el fútbol y los distintos eh, aspectos de, del arte. El fútbol en la literatura, que es un poco lo que contaba Apo eh, el fútbol y la música habíamos tratado también eh, la verdad que estuvo buena la entrevista y la verdad que está bueno lo que dice un exponente de fútbol y la literatura es Fontana Rosa claro, totalmente, me acuerdo que habíamos grabado un cuento de Fontana Rosa una especie para... de radioteatro una especie de radio radioteatro que grabamos para Para ese programa, que la verdad que está muy bueno, que se llamaba El conejo fumetti, por si lo quieren leer de ¿Cómo? Fontana Rosa, El conejo fumetti era la historia de un jugador que no podía hacer goles porque tenía miedo de que su padre se muera. Eh, bueno, qué chulo. Sí, hay que leerlo, no, no. Hay que leerlo, hay hay que está leerlo. bueno, cuento es no, corto, la verdad que está bueno. Dos como y que fue un jugador de fútbol, Baldano, es un Jorge Baldano, el que es ahora director deportivo Real Madrid y, y otro gran eh periodístico, colega, se puede decir, entre comillas, no sé si estamos a la altura del, pero Dolina también escribe sobre fútbol. Una de las definiciones más brillantes sobre fútbol que yo leí fue de Dolina, que da A mí particularmente me encantó. También está en el cine, hay una película de Di El hincha, muy, muy famosa. Uh -huh. Pero bueno, seguite. No, <risa> si no, no, pero no, no, no tiene información nada. Más. No, no, no, no, no, no, no. más que, no más que eso. La verdad es que bueno, lo que lo que dice Apo es básicamente Eh, a verdad una descripción de po por qué el fútbol se acerca a la literatura y por qué la literatura se acerca al fútbol la que... yo les pregunto a ustedes y cómo ustedes se acercan a esos dos mundos? en la escuela. Al fútbol, la gran mayoría de... de y el gente. fútbol está en cada está uno, bien. está sí, está presente en, en, en la realidad. O no sea, en no todos, ¿eh? Ser... <risa> no, no, no, no, en no. Mí no, en mí no. Yo eh, digo siempre que yo tengo una conducta antideportiva y es que no hago deporte. Eh, <risa> yo pensé que pegabas. ¿eh? <risa> no, no, Y no. vos te levantas en el aire... <risa> es una especie de materazzi. Claro, digo, claro. Así como en Pero escuela... está presente, está presente porque, qué sé yo, si te interesa... A ver, si querés hacer algo vinculado a los medios, por más de que no te interese el deporte, es noticia. Entonces... Lo que, que... pasa que también el fútbol, cuando llega cada cuatro años un mundial, aunque no le gusta el fútbol, igualmente está mirando un mundial. Sí, también, sí. Porque, claro, la, la mujeres no, se bueno, quedan mirando... Hay mujeres que les gusta el fútbol, de hecho. Pero Acá no estoy diciendo eso, más, yo eh, estoy eh. diciendo... ¿Usted se, usted sí, que, sí se puede que hay cada una tesis cuatro... es de las mujeres que miran fútbol. Pero claro, pero cada, yo digo que cada cuatro años, cuando hay un mundial de fútbol, todos mirando al, al, al que no le gusta el fondo también Digo, hay, hay, algo, hay algo que obviamente. me parece bien interesante que es que la escuela se dé la, la, la oportunidad en un trabajo como ese de resignificar ese mundo y asociarlo a un mundo que quizás es mucho más alejado de Además la vida cotidiana que es el de la, la literatura digamos ¿no? o del arte este último mundial nos acercó por ejemplo mucho a Sudáfrica la historia de un país que tuvo el Aparfield que tuvo a, a Morgan Freeman como no, a Nelson <ríe> Mandela. Mandela claro es que ahora hay teoría como que... No, hay que Morgan Freeman hizo también el papel que ya es medio Mandela, pero bueno es un chiste para tirar en el grupo pero, no, no, pero hay algo que es ciudadana. bien interesante ahí que es esto, ¿no? a veces uno ni piensa bien? en realidades y uno puede como construir la, la idea de que existen algunas realidades gracias a los medios además el fútbol une mucho eh, uno ve un equipo son 11 uno no, no puede ser individualista entonces el, el fútbol une una de distintas razas, vale. una de distintos países... No puede ser dentro de la cancha de los jugadores, pero más que nada creo que es eh, los que están alrededor, la hinchada. Claro, sí, puede ser. Porque tenemos diferentes ideas. Yo soy hinchada de San Lorenzo y no comparto ideas con otros hinchas de San Lorenzo, pero... Me caías bien hasta ahora. <risa> si te pregunto Pienso si compartís mismo. ideas con los de Huracán... <risa> No, Yo por ejemplo, puedo, no, tengo, que no Tengo pues conocidos ideas, y, y tengo buena relación ver, Con gente de acá Quizás si sí, ideas no pasiones claro. eh, Ahí hay empezar a, a poder diferenciar También es cierto Que, digamos, esto que vos decís Puedo no compartir una idea Política, puedo no leer los mismos libros Puedo no dedicarme a la misma materia Puedo tener una posición ante, no sé, la inseguridad Diferente con el tipo que está al lado? Pero si somos todos de San Lorenzo Podemos ir a gritar juntos sí Porque hay un elemento convocante Porque ahí lo que hay tiene que ver una forma de vinculación muy particular, que es la del hincha. ¿Sí? Eh, es como cuando, no sé, la gente se reúne para consumir determinado producto cultural y se sienta en una sala de teatro, o en algún momento eh, asume que puede disfrutar de un espectáculo de algún cantante o en alguna plaza. Lo que no significa que sea igual al otro. Precisamente lo que empezamos a entender es que es necesario reconocer puntos que quizás nos sirven en algún momento para vincularnos. La literatura tiene esto de maravilloso. Igual que eh, yo recuerdo en algún momento cuando eh, empezábamos con esta locura de hacer radio en las escuelas, y digo locura porque en algún momento hubo que convencer a ministros, y hubo que convencer a maestros, profesores, de que era válido y de que realmente era posible hablar de cualquier cosa. Yo recuerdo que los profesores de historias nos decían yo no puedo enseñar historia con la radio y nosotros decíamos, sí, igual si vos le da, das clase de historia después podemos discutir lo que pasaba es que los chicos no podían discutir entonces mi evaluación era muy dura cuando le decía, el problema no es que los pibes no puedan discutir historia porque no sirve el, el programa de radio el problema es que no hacer un programa sensación. de radio termina develándose el chico aprendió o no aprendió historia si ah, no aprendió historia, no acumular, puede discutir nada ¿por qué no puede discutir nada? porque no sabe el tema Y para poder hablar de algo, para poder fundamentar organizadamente en un debate con otro, tengo que saber. Digamos, cuando ustedes me dicen, no me quedó otra en algún momento que hablar de literatura, de cine, de fotografía, estuvieron aprendiendo literatura, cine y resignificando el proceso del cine. ¿Sí? Y resignificando a eso del cine que estaba asociado a, a la literatura que leyeron o al fútbol que quizás solamente era una pasión y en ese momento empezó a ser otra cosa más sí eh, por ahí me parece que, que, que está bueno repensar estas situaciones eh, yo digo, hay, hay parte de esto que me parece que tiene que ver con el descubrir y el descubrirse, esto que nos decía en algún momento eh, Ana eh, yo quería decirte a propósito de esto, yo creo que la radio, si hay un corpus que, que, que puede generar es el, el, el diálogo como, como bien este Digo, digo esto porque en la radio las dos partes o las que sean del diálogo son importantes y son protagonistas. Eh, claro, en una clase hay un monólogos en general y, y cuando eso no se puede abrir eh, es cuando el profesor le agarra el miedo, la fobia, claro. no sé. Cuando, cuando eso es, es tan profundo que puede ser flexible para el diálogo, ahí empieza la oportunidad de la radio, por ejemplo, ¿no? Pero el diálogo... Además aprendes a escuchar. Sí, Porque lo que dice el otro tiene una validez. Además, si vos estás, te enganchas en cualquier lado está hablando y uno se mete, si vos mandaste fruta mal y Bien. nada que ver con lo que hablaba la otra persona, quedó horrible. Por ahí, eh, del descubrir un mundo, digamos, a dedicarse efectivamente a un mundo, eh, digo descubrir un mundo como... A mí me pasó que en la radio yo descubrí el mundo de la música, Y, y la verdad es que era después una especie de pasión, ¿no? me, me empezó a interesar eh, tocar la guitarra, cantar, escuchar determinados músicos. dice, no, yo no quiero eh, hablar. Eh, estoy... Él no habla de su vida el privada. El conductor de este programa sí. soy yo. Por ahora, por ahora. <risa> en un tiempo quedan acá los alumnos. <risa> eh, ahí está. Eh, está Gaby, hola Gaby. <risa> Gaby Stroksuk, que me costó un año me la pesquisa. ¿Una? Sí. saludo, En una vez, Stroksuk, en una vez lo supe. Se acaba de retirar Sigamos. Alberto Burgos, ahora en la operación técnica, entonces nos acompaña. Gabriel Stroksuk. Muy bien, la polaca para todos. Eh, a quien le vamos a pedir muy pronto que nos ponga en punta un tema musical. Mientras tanto, eh, ¿cómo fue para vos eh, esto, no? Dedicarte al fútbol y sos mujer. Entonces, dame explicaciones. Es una situación difícil. Me parece que hoy la mujer, creo que se le está dando un espacio en el fútbol a la mujer. Pero también creo que todavía hay resqu resquemores o miedos. Lo veo mismo, laburo para eh, Cadena 1, El Ascenso por 3, y colaboro para la revista El Ascenso 2011. Y cuando voy a la cancha, no te ven como una periodista entre comillas porque no lo soy si no te ven como una mina entonces es difícil es difícil pero se puede a mí me, me, me encanta pensar esto no hay como también una posibilidad real que es empezar a encontrar su lugar en el mundo y empezar a discutirlo con nosotros y empezar a ver eh, y la escuela tiene que hacer esto tiene que hacer que cada uno de nosotros pueda descubrir dice unas cinco o seis palabras y se va me dice cómo hace eso ¿Por qué le sale tan lindo? Uh -huh. sí Pero más allá del deseo, hubo un momento en el que la siguió cuando terminó el programa. Le dijo, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo puedo aprender a hablar así? ¿Qué puedo hacer con él? Digamos, hubo un momento que se estaban pasando teléfonos, fonoaudiólogos, de lugares, de cursos. Y me pareció que de eso tiene que ver también. ¿no? Cuando uno empieza a que a descubrir que puede empezar a buscar un mundo, que se puede empezar a acercar a ese mundo. Que es eso. Para vos, el mundo del fútbol, efectivamente es importante. Muy importante sí eh, y vos decís algunas cuestiones que para mí son bien interesantes, porque no elegiste decir, cuando yo llego a cubrir un evento deportivo, los demás me ven como una mujer, dijiste, me ven como una mina. Las connotaciones que acompañan una palabra y la otra son distintas. ¿sí? Eh, hay como una especie de cuestión ahí, que hay como una lucha que todavía tenés que seguir eh, enfrentando. Sí, el, el famoso machismo, ¿no? Vamos a escuchar algo que tiene que ver con esto y que es un tema de la Bar suite ¿Alguien me dice cómo se llama? Toco y me voy de la Bersuite Bergarabá. Después me vemos con más horas libres. se hace realidad llorar se ha terminado el festival en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar este es el juego que siento y no pienso parar cho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 ...los vecinos quieren estar informados. Información, información, información para información. el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda ciudadana. Radio, Radio, de de ciudad, ciudad. De ciudad. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. Las empresas de recolección de basura... ...tienen prefijado un día de la semana... ...para retirar residuos voluminosos, restos verdes y escombros. Los vecinos pueden consultar cuál es el día correspondiente a su domicilio llamando a la empresa que realiza el servicio en su zona. Se recuerda que los residuos son retirados sin cargo. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. 257 Acá, yo... Tome asiento, por favor. Nombre... Bronceador... Apellido... OJ... Fecha de nacimiento... Ensalada de frutas... Número de documento... Ducha fría, visera arena, malla solcito, sombrilla... Perfecto, con este número lo vuelven a llamar. En la ciudad, todos los días son de playa. A partir del 7 de enero, te esperamos de martes a domingos, de 10 a 20 horas, en Buenos Aires, Playa. En Parque de los Niños y en Parque Roca. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires, Ciudad. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre, en AM 1110. Bien de todos. Estamos en Hora Libre, estamos en el aire de AM 1110. La gente se puede comunicar a un número telefónico. Sí, Cristian, se puede comunicar al 53714600. Bien, por ahí también hay una posibilidad que es por internet escucharse, oírse, ¿sí? ¿Cuál es? <risas> <risas> www.radioracidad.com.ar la Go Muy bien. Y en la semana www.radiorrec.com.ar eh, Otra vez, eh. dígalo, dígalo. www.radiorrec.com.ar Así es. Todos, por ahí nosotros, eh, también vamos a hacer un repaso de las cosas que veníamos hablando en este programa, ¿no? Eh, ya no nos queda tanto tiempo. Por ahí hablamos un poco de cómo uno descubría eso que quería hacer. Y por ahí las intenciones que la escuela a veces empieza a proponer como espacios de aprendizaje. ¿No? Lugares donde ustedes puedan descubrir que pueden escribir, que puede ser una tarea agradable la de escribir. Que pueden hacer entrevistas. Eh, ¿Ustedes hicieron entrevistas? ¿No? Sí. Sí. seguida eh, sí, sí. a quién es? en gente de haciendo cortos a la nata, Miriam Levis, José Levy y la CNN, eh Pérez Esquivel, eh Tristan Bauer. Tiempo. <risa> <risa> ¿A quién más? Ah, sí? bueno, nosotros hablando Barone y al 10 de Atlanta, no mentira. <risa> <risa> bueno, nosotros a Víctor Hugo, a Apo corte. Ah, no, son reitas no dicen. Me dicen. Eso No hice entrevistas de personajes que no sean conocidos. Ah, sí, sí, pero pensé que pero, estaba claro. diciendo toda gente conocida. No. Ah, sí, es sí. un talento, tengo. Porque Leandro es muy particular. Claro, no, <risa> no, no. Que arrancó el quedamos mal si no decíamos nombres. Claro, sí. Por ejemplo, y la... me faltó Caloy también. Las... <risa> <risa> la <risa> casa es muy fri, está muy buena la casa, ¿eh? Ojo. Ahora el decorador, oh, sí. ahora, ahora el decorador de casas. No, yo, yo descubrí un talento. Donde iba yo, ¿cómo está? Y la gente me hablaba. era un trabajo Era un trabajo, le teníamos que preguntar a la gente cuál fue su primer trabajo. Mirá. Y la gente nos contaba. Yo le hice entrevista a 12 personas en un radio de dos cuadras. Y me es, todo ¿De esas tareas hicieron ¿sí alguna otra? Sí, por ejemplo, lo que estábamos comentando recién fuera del aire del Festival de Cine sap que entrevistamos a cualquier desconocido que se nos cruzaba en el edificio. ¡Hola! Entre ellos, Carlos Mastaza. <risa> entre ellos... ¡Hola! Eh, cualquier, o sea, completo desconocido, eh, tengo el recuerdo de una persona que se llamaba Mirta Porro, <risa> que, a la que tuve que entrevistar, Pero lo cual que que es remontar, remontar una entrevista. Después, y que viene casi siempre acá también remontó la entrevista después de que te digan me llamo Mirta Porro realmente es realmente muy muy complicado bueno, le mandamos un saludo le cuento que Mirta cómo le va está sigue llegando gente <risa> seguimos de fiesta nosotros eh Mirta es una profesora referente dentro de los proyectos eh Sí, totalmente eh, Y es aparte una de las personas Con quien nosotros contamos En varias escuelas Porque nos ayuda a trabajar Y ya sabe esto, sabe el efecto de su apellido sabe Y juega muchísimo con eso eh, Pega es una... mucho, ¿no? <risa> <risa> Pega mucho eh, Y sabe por otra parte eh, Como muchos otros docentes que hay mucho de una necesidad como de descontracturar algunos vínculos para poder fortalecer otras formas del vínculo docente-alumno. la primera y, que cubre... y no significa esto que tengo hablado de una profesora que me hace amiga. No. no. Hay no. una cuestión que es muy real, que es, eh, sabe también cuándo se construye autoridad, desde la confianza, desde el lugar de poder enseñar al otro y ponerlo en situación de aprendizaje. Eh, yo recuerdo en ese encuentro de Fuetra de que hablaban ustedes, que era el encuentro de los estrenos de los cortometrajes realizados por los chicos de la ciudad en Cinesap eh, ustedes me contaban me acordaban, yo estaba conduciendo el, efe, el evento era imposible que me acuerdo lo que pasaba afuera eh, así como ustedes no habrán visto bueno, che, fue una, una, una pregunta te acordás, te, acordás? ¿Te acordás? tampoco me lo sabían acá pero hay algo que, que es cierto que es Hay una situación que se empieza a generar en toda la circulación de gente donde mucha gente estaba sorprendida por el, la labor de ustedes. Y a nosotros sí nos llega el reflejo posterior. Sí. maestras que fueron invitadas y que te decían yo quiero este proyecto en mi escuela eh, profesores que te decían yo pensé que la radio y el cine no nos iban a servir y tengo pibes que no funcionaban en el aula y resulta que ahora eh, algunos son los que mejor escriben este pibe participó en un, eh, en un concurso de cuentos me dice no, el año pasado no escribía o sea no tomaba apuntes, no escribía nadie sabía si podía y hoy está a punto de ganar empiezan a pasar algunas cosas que tienen que ver con descubrir y descubrirse donde los chicos descubren algunas habilidades que pensaban que no tenían y que los adultos también tenían ¿no? oculta la posibilidad de que esa persona las podía desarrollar esas son cosas que para nosotros son muy importantes ese programa creo que a todos los que lo hicimos nos ayudó un montón sí, uno porque estábamos haciendo sí, sí. Eh, la parte de operación técnica con Gaby eh, que nos dio unas clases para aprender a operar porque teníamos que operar nosotros Otra que el programa era largo, creo que eran cuatro horas, si no me equivoco. Sí, como cuatro o cinco horas y aprendiste, o sea, yo particularmente. Y no teníamos, no, o sea, teníamos Muy material, guido, claro, pero hasta que empezaban los cortos, no podíamos quemar ¿sabes? la nave, sí, como también. decirlo, no podíamos decir ningún nada que teníamos ahí. Tenemos que más o menos remarla. Claro, no íbamos mandando un poco de música, claro. Y después al final se puso más eh, más por el medio en realidad y al final se puso más heavy la cosa, haciendo notas todo el tiempo. Este, me acuerdo que no teníamos retorno, entonces era re complicado hacer una nota. Y pero salió decirlo perfecto. Así enseña John Pember hablar. Totalmente, sí, totalmente, una. era perfecto, la verdad que salió perfecto. Yo me acuerdo de una sola imagen que fue la creo que cuando terminó Toda la gente saliendo con la puerta, sí, sí. yo me mandé en el medio y gabi con la mano levantada y me hacía seña, o sea, con el dedo que estaba al aire y podía hablar, y los mandaba de vuelta al piso. Y volvía a mirar la mano y de repente veía a alguien que saltaba para ver a dónde estaba yo. No, estaban haciendo... Sí, o por ejemplo, hacer una entrevista estando a dos metros de lo que era donde estaba montado el estudio, cosas así. No, la verdad claro, es que... Claro, estás pensando que estás... Aquí. Yo me hablaba él y decía que estamos en Bagdad, en... El claro, el, sí, sí. Totalmente, no, mundo, sí, no, no, no, sí. Completamente, no, yo particularmente... Tengo muchas cosas que sacarlo. Aprendí a sacar a No me llamaron primero. Y después me prometieron <risa> algo que no me lo dieron. No lo voy a decir. Todas las producciones... me es. lo voy a ganar, yo me lo voy a ganar. Viste bueno, ¿sí que los productores son gente difícil. Somos complicados. Encima te seducen y te dan eso. Y bueno, es así. ¿Cómo le ¿Cómo le va? Todo bien. Con lo justo llegando. Llegando tarde. Venga más para acá. Oy. Porque si no nos vamos a... No, acá, acá, acá, Ahí mismo. Así, en tu nombre y... Bueno. A mí como me conocen todo por Chicho. Está bien. No, con lo justo llegando... Está bien. Me voy levantado tarde, hijo. Está igual. muy bien. Sumándose a la mesa. Escuela. De reingreso a Liniers. Bien. Tenemos varias de las escuelas hoy acá, ¿eh? ¿Reingreso eh. a Liniers es la de la 13? Claro, la de la noche. Pero La que... noche. Perfecto, sí. perfecto Número, ¿te acordás? 1 eh, man... del 18 1 del 18 Bien, hoy la verdad es que ya llegamos para el final sí. eh, Tenemos representantes de muchas escuelas Ana, ¿dónde estás ahora? ¿En qué escuela? En la 14 del 19 Primaria, Primaria 14 sí. del 19 14 eh, ¿dónde Es hay? una escuela que tiene intensificación en arte ¿Es la que los chicos hacían la presentación de música? Que yo fui, que hicieron baile, presentaron con instrumentos Algunos chicos que tocaban a fin de año No sabemos. No. Solamente trabaja en escuelas primarias o trabaja con alumnos secundarios. Y trabajo en secundarios, pero ahora solo trabajo en primaria. No quiere venir y que hacemos un cambiaso por un profesor. No. No, no. no sea así, por favor. Nos quedan pocos minutos. Eh sí me interesaría hacer una última pregunta como para que todas puedan responder y, y qué es eh ¿Cómo les parece a ustedes que debiéramos presentar estas experiencias de hacer radio y hacer eh, cine o de escrituras a los pibes que vienen? ¿no? A los más chicos, a los que entran en primer año, que a veces les da miedo, que a veces ponen muchas expectativas porque saben que los más grandes salieron contentos. Eh, ¿Qué les dirían ustedes a esos pibes que a veces no, no van a la escuela y que piensan que realmente la escuela no puede ser interesante y no tiene nada para aportarles. ¿Qué les dirían ustedes que están terminando el ciclo escolar? Eh, y vos, como maestra, digamos que qué, ¿qué le podemos decir a esos padres que a veces no quieren mandar a los chicos a la escuela o que a veces no son conscientes de lo importante que puede ser eh, la escuela para el futuro de los pibes? ¿Qué, qué se les ocurre que le pueden decir? Ya, me, me, todos me miraron a mí, no pero bueno... Eh, es lo que quiera ¿eh? es importante que vaya a uno al colegio porque te das en mi caso te das cuenta que estar laburando pudiendo estar estudiando siguiendo la facultad eh, haciendo otra cosa o trabajar de lo que te gusta vos, es complicado y vos no podés tener ese censo que vos querés porque no, te, no no te avala nada en cambio si a vos te teala un título algo que vos estudiaste vos podés decir mira flaco yo este trabajo a mí no me gusta o me pagás más porque me avala algo ¿Entendés? Entonces... Bueno... Ese es mi punto de vista... Y aparte te podés hacer respetar... Hay algo podés de la posibilidad... Podés hacer valer a... tus derechos... Como persona... Para eso hay que conocerlo. Que siempre... Obviamente... Que siempre... Te los tenés que hacer valer igualmente... Pero... Si vos terminaste un colegio o algo... Sabés de qué hablar... Como estamos hablando... Podés... Debatir algo... Discutir otra cosa... Sí... Tenés más conocimiento... Uh -huh. Pero vos podés decir... Me gusta tal... No... Me gusta tal... Voy a votar a tal... Ahora que creo que la mayoría votamos... Eh, Los que estamos haciendo en la mesa Podemos decir, mira quiero que sea este presidente Y quiero que me lleve a este lugar O no, quiero que me lleve a este lugar Pero si vos no tenés un mínimo conocimiento Sí, no, a nada, hacer no, un no... análisis sí. de la realidad también te ayuda Hay algo en el desarrollo eso. de la responsabilidad Que está ahí bien interesante Que es eso, de cómo uno empieza a hacerse cargo Y a hacerse responsable entonces De esos actos que tienen alguna consecuencia Futuro para uno mismo ¿no? obviamente Pero También eh... está el tema, como decíamos antes De conocerse también a uno mismo Porque uno, bueno Va escuela, aparte de compartir opiniones con compañeros y todo, ver otro punto de vista, quizás. También está el tema de que a raíz de diferentes materias va, bueno, el conocimiento y todo, pero también eh, dentro de la escuela, por más que no sea obligatorio, también están eh, muchas escuelas que realizan talleres contraturnos, centros de estudiantes, que no es obligatorio, pero que hay algunos que se interesan y van, y entonces se van desarrollando, van desarrollando un conocimientos, en mi caso también eh, me fue llevando a lo que quiero seguir hoy. Hay algunos que por ahí todavía no, no lo descubrieron, pero... Ustedes aparte lo están viendo una perspectiva que es la de la, fin, la finalización del, del, del ciclo secundario, ¿no? ¿Qué pasa con los más chicos? ¿Qué se te ocurre? Eh, lo mismo que en la secundaria, un poco más básico. Pero la escuela, como la radio también, son espacios de construcción y... ...de construcción de, de, del universo simbólico de lo humano. O somos autómatas o... estoy sí, bien cortito. Cuando cuando uno termina el secundario, piensa que no, no hay más nada. Y al final... Eh, hay más cosas para hacer pero uno tiene ese miedo cuando terminás el secundario o de arrancar la facultad ¿qué voy a hacer? ¿qué y voy a estudiar? ¿qué voy a trabajar? siempre se abren otros puertos lo es como que te funda bases para seguir adelante y chicos que no se corten <risa> chicos bueno. gracias por venir nos quedamos sin tiempo eh, la semana que viene seguiremos con más hora libre vendrán más profesores y seguramente están todos invitados eh, bueno. vengo por mi capuchino <risa> nosotros decimos hasta la semana que viene que seguramente les diremos muy pero muy buenos medios días con más hora libre chau chau